Tenía yo sin ti mi corazón dormido. Pensaba que jamás podría despertar. Y al escuchar tu voz corriendo desperté y abuelo a mi amor más fuerte aunque ayer, Isabel, Isabel. que la raíz del árbol en la tierra tú estás dentro de mí fundida con mi piel tan dentro estás amor que cuando tú te vas se queda en mí tu voz gritando más y más Isabel Isabel Isabel Isabel Isabel, Isabel, Isabel, tu vives en la luz y yo en las tinieblas, tu mueres por vivir y yo muero por ti. Me basta con besar tu sombra nada más, me basta con saber que un día me querrás. Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel. More